Oh nee, ik Porque nunca veo tantos metales El tira cara es malo pero el pobre no le sale Estoy mezclando ribotril con problemas mentales Estoy saliendo con su chica pero él no lo sabe Estoy buscando una Nancy para este sí. Estoy gritando tengo demasiado que decir Camino sobre roto si soy un fakir El día que maté al canto revivió Joaquín al infierno, al nuestro infierno, señor te gusta